Polizona FM. de la fuente que quita la sed. Me dijo un día, no trates el sustento madre del amor más grande que sostiene la aquesta cançó que he sentit i esteu sentint és Bebe de la Fuente, gravada i interpretada pel nou projecte de l'illa de Mallorca, Ato Gató, un grup que va començar sense pretensió, d'una forma natural i en conseqüència de tallers de percussió ministrats per José Llorac, percussionista de Múrcia, resident fa anys aquí a Mallorca. De reunions setmanals per aprendre ritmes i instruments de diferents gèneres i llocs del món, el grup va anar creant un verdader sender de possibilitats en què la percussió és normalitzada només un dels camins que es creua amb la dansa, el rapeo, la poesia, la música popular. Avui a Pollison FM parlem sobre aquest inspirador projecte amb la veu de Jose Llorach, l'impulsor d'aquesta aventura musical. I per començar anem a conèixer una mica la seva història. Yo soy un músico bastante callejero, autodidacta, que toco desde siempre, desde bien jovencito, desde niño. Me ha fascinado la percusión, la música, los ritmos y los instrumentos de todo el mundo. Empecé tocando la batería y rock cuando era más jovencito pero siempre me ha gustado investigar, entonces la de la batería y el rock pues me llevó también a ver pues la música brasileña, la música cubana, la música africana, más tarde también llega el flamenco, la música flamenca y entonces lo que me ha gustado mucho siempre es aprender ritmos y aprender a tocar algunos instrumentos y luego de una manera bastante yo creo que innata o vocacional, me ha gustado transmitirlo. Siempre que me aprendí alguna cosa, pues por ejemplo se la enseñaba a mi hermano o a mi amigo, o a mi vecino del local de ensayo. Siempre cosa nueva que aprendía, cosa que enseñaba. Mira, me he aprendido este ritmo, mira, me he aprendido este truco, mira... Entonces siempre he estado como transmitiendo lo, lo que he aprendido. Me ha gustado enseñar a niños, he dado clases a adultos y bueno, llevo pues eso, unos años de tocar con muchos, muchos músicos diferentes, muchos estilos. Y eso pues también me ha permitido pues aprender pues un poquito de, de lo que sé y lo que ahora en el taller de Lloret lo que, lo que pretendo compartir. Eh, aquí viene gente de toda la isla a tocar percusión y a cantar de una manera pues bastante popular y asequible para todo el mundo. Son unos talleres que hacemos semanales todo el año en Lloret, hay iniciación y hay avanzado y tocamos pues todo tipo de música y todo tipo de ritmo. Se me callo el alma a los pies, callo sobre un charco de agua y descubrí su naturaleza de papel. Se me callo el alma a los pies, callo sobre un charco de agua y descubrí su naturaleza de papel. Investigar, conèixer la cultura popular d'un lloc ens fa entendre de forma molt profunda la història d'un poble. El saber musical transmès de generació a generació a través, no del paper, però dels oïts, de les vivències, del cant del ball, ens porta a una història no registrada i per això poc coneguda o reconeguda. Compartir música, cant, ritme ens fa endinsar en la incència d’una cultura que moltes vegades està al nostre costat, però no la coneixem. El projecte Ato Gato ve d’un procés d’investigació d’aquests ritmes i d’aquesta cultura popular, donant llum a històries transmeses de pare i mare a fills i filles, i recuperant i compartint tradicions. José ens comenta com va començar aquest procés i la gran diversitat dins del grup. El proyecto nació, surgió de manera totalmente espontánea, eran unas clases de percusión donde la gente venía a aprender un poco el cajón, el flamenco, las congas, el latín, el pandero cuadrado, el folklore ibérico y poco a poco a base de que la gente va viniendo y vamos montando temas, primero un poquito, luego un poco más, luego un poco más y al final pues un tema, otro, otro, hasta que tenemos un repertorio que decimos pues venga vamos a presentarlo al público porque esto está muy chulo pero si sí, empezó surgió de una manera natural entre un grupo de vecinos amigos familiares y algunos músicos que pululaban por la aquí por la zona de llorez que es donde estamos y donde tenemos el estudio y todo un grupo muy muy variopinto, muy variado porque efectivamente, como dice hay gente que ya se dedica a la música hay gente que nunca había tocado nada hay gente más mayor, hay niños entonces la filosofía para mí un poco es defender o reivindicar la música popular como se ha hecho siempre en muchos sitios del mundo donde tocan los, los, los padres con los hijos, los abuelos a lo mejor no no son unos músicos súper super profesionalizados no son virtuosos, pero sin embargo todos cantan, todos tocan todos conocen los ritmos, conocen las canciones y esa es como un poco la filosofía, ¿no? que sea música popular hecha para todo el mundo y lo que yo he aprendido un montón un montón dando clases, es que veo que gente que toca menos, claro al estar rodeada de gente que sí que toca más, pues es que enseguida aprenden muy rápido, y el peso del grupo, el sonido del grupo también envuelve y arrastra y lleva para adelante pues a los que menos saben tocar que eh, aprenden muy rápido de esa manera Cada setmana, Lloret de Vista Alegre a Mallorca es transforma, com diu José, en un coet supersònic que els porta un viatge i els trasllada a diferents parts del món. Un viatge espai temporal, el mateix viatge al passat que els mouen per altres latituds. En aquest viatge, possibilitat per la música i pels ritmes populars, diferents paisatges sonors i culturals són possibles, i José ens explica el per què a la hora de mezclar las cosas no es algo que esté pensado de antemano no lo he diseñado ni lo he pensado yo simplemente toco y un día puedo estar con un instrumento y otro día con otro y un día puedo estar con un estilo musical y otro día con otro y la gente que va viniendo pues va participando de eso entonces podemos montar una letra y una cosa flamenca un día y otro día hacer lo mismo con algo cubano o algo de la música popular de irán por decirte algo o ...o de, de cualquiera de los ritmos... ...y de las canciones tan bonitas que hay por todo el mundo... ...entonces es algo que va surgiendo... ...en base también... ...cada clase es diferente... ...hay clases que yo no sé lo que voy a hacer... ...antes de empezar la clase... ...pero cuando llego y veo la gente que hay en base a esa gente, entonces así hago la clase, porque aquí ha venido gente que quiere aprender flamenco o ha venido gente que quiere tocar, yo que sé, la pandereta, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la gente que haya, pues hemos hecho cosas de todo el mundo. Hemos hecho cosas con rap, hemos hecho cosas con baile flamenco, también se trata de que la gente que viene, si hace algo, por ejemplo, si viene alguien a aprender percusión que baila flamenco o que canta rap, pues integrarle, es decir, tú qué hace? Pues yo toco el violín, pues saca el haces? Yo canto rap, pues vamos a hacer una letra de rap. Un poco dependiendo también de la gente que venga, pues eso es lo que lo que intentamos entre todos. Y pels que es van quedar interessats a conèixer el projecte, Jose ens comenta sobre les properes presentacions. Sí, por último decir que para presentar este proyecto, o lo que viene siendo también ya como una cosa tradicional, porque ya lo hicimos el año pasado y es como un poco al estilo de lo que hacen muchas escuelas de música, cuando llega el fin de curso ofrecen una actuación para el trabajo que han realizado durante el año, poder mostrarlo a, pues, a familiares, amigos, de la gente que participa en el taller. Entonces ya fue una experiencia muy, muy, muy bonita el año pasado, que hicimos un concierto de fin de curso en la ermita de San Miguel y fue un subidón para todo el mundo. Entonces este año en vez de hacer uno vamos a hacer tres porque como las temas del aforo son tan reducidos y con un grupo grande que ya somos casi 20 personas claro, la gente que quiera venir a vernos, imagínate. Entonces vamos a hacer tres actuaciones. La del día 23 que es la noche de San Juan que ya no quedan entradas, se han acabado. La del día 26 que es sábado Siguiente, aquí en Lloret de Vista Alegre, en una finca en mitad del campo, eh, quedan unas poquitas entradas, se van a acabar ya enseguida. Y luego haremos otra más adelante, el día 9, en una finca también, en plena naturaleza, en el campo, que todavía está por confirmar, bueno, todavía no ha aparecido la publicidad de este día, pero bueno, si hay gente interesada, que se estén al, al tanto en la página de Facebook para el día 9. Ana Cláudia Pascoal, da Mallorca, para Polissona FM.